El Círculo Secreto Lo hemos dicho en muchas ocasiones La inteligencia artificial puede marcar el futuro Puede querer hacer daño al ser humano Pero nos vamos a plantear otra cosa esta noche ¿Está haciendo ya, hoy, daño al ser humano la inteligencia artificial? La inteligencia artificial nos manipula, nos engaña, nos lleva por caminos que no son los de la verdad y que no son lo correcto. Esta noche con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy bien, muy bien. Buenas noches. La inteligencia artificial y pensábamos eh, siempre en máquinas la inteligencia artificial está en muchas cosas que ni siquiera lo percibimos Sí yo, bueno, yo soy muy partidario de la inteligencia artificial creo que está haciendo grandes avances siempre que la sociedad ha automatizado gran parte de sus procesos ha avanzado mucho porque libera de tiempo y permite que ese ocio lo podamos dedicar a otras cosas, entre ellas a reflexionar sobre la propia sociedad que queremos y además abrir nuevas vías de, de desarrollo pero también es cierto Torrelo. que bueno, ¿El qué? Anda, ya, o sea que eh, la inteligencia artificial nos da más tiempo, pero ¿más tiempo para qué? La inteligencia, artificial, la inteligencia de... artificial nos quiere robar el poco tiempo que nos queda, eh, bueno, en tonterías. No, depende, a ver, la inteligencia artificial ahora mismo eh, tiene, hay muchísimos procesos, muchísimos, de todo tipo, porque bueno, se hablan de los financieros, de los industriales, pero prácticamente eh, se está aplicando en todas las áreas de, de desarrollo, y bueno, y eso se supone que hay una serie de tareas que antes realizaba el hombre, que eran tareas que en principio no requerían gran destreza o eran muy rutinarias, y ahora podemos hacer que la inteligencia artificial las haga. No solamente eso, sino que en ocasiones está y revelando... es de mal. O igual... Bueno, hay veces que no. Por ejemplo, mira, estoy leyendo ahora un libro que se llama Vida 3.0, que está hecho por uno de los grandes gurús de, del MIT, que es eh, Max eh, Techmark Y él, eh, por ejemplo, plantea, ahí hace un, un estudio bastante ponderado de la inteligencia artificial hoy en día ¿no? y, además, también hace como vaticinios de cómo va a ser en el futuro, incluso se ponen en escenarios de, dentro de millones de años, ¿no? Es un ejercicio de especulación muy interesante. Y él, por ejemplo, te cuenta, hay una serie de casos que se están produciendo de aplicación de inteligencia artificial, por ejemplo, a juegos, eh, que ahora evidentemente ya lo sabemos que el ajedrez, ya no hay un ser humano que juega al ajedrez mejor que una inteligencia artificial, pero también en otros casos, en, en juegos de, de ordenador, Eh, pone un caso de un juego de ordenador no sé si recordáis de estos de máquinas que era lanzar una bolita contra un muro e ir eh, eliminando ladrillos bueno pues acoplaron una inteligencia artificial que no sabía jugar a ese juego eh, simplemente la pusieron para que aprendiera y al principio pues iba muy mal y sacaba muy pocos resultados pero luego descubrió algo que a ningún jugador se le había ocurrido de cómo afrontar ese, ese escenario para sacar el mayor rendimiento y el otro, otro tipo también de inteligencia artificial fue para jugar al Go que es este juego también milenario japonés, que es con, con fichas, con bolitas, que tienen que, en un tablero tienen que conseguir el mayor territorio posible y tal, y resulta que había una serie, lo enfrentaron al mejor jugador de Go que hay en el mundo, y de pronto sorprendió a todo el mundo en esa partida que se retransmitió online, porque la inteligencia artificial hizo un movimiento que a nadie se le había ocurrido, que además estaba casi vetado dentro de la tradición milenaria, porque pensaban que era malo tácticamente, Bueno, pues eh, sorprendió a todos, hizo ese movimiento, es decir, descubrió una, una posibilidad que nadie había contemplado. Eso aplicando a los juegos. Se supone que en otros escenarios está sacando patrones, está descubriendo cosas que, que pasan desapercibidas a la vista. Por ejemplo, aquí que hablamos mucho de los extraterrestres, pues se aplica mucha inteligencia artificial a descubrir patrones extraños en los datos que recibimos del espacio. Y esas lecturas nadie, ningún ser humano ni ningún equipo de humanos podría hacerla ¿no? entonces bueno ahí son áreas de desarrollo muy interesantes y sí, según o sea, el uso se puede coger yo, yo le veo que evidentemente va a tener mucho partido lo, lo que no quita que luego tenga fallos que es lo que vamos a comentar vamos a comentar algunos de esos fallos cómo fascina la vida de la gente la inteligencia artificial vamos a conocer el caso de una persona es un caso real es un caso que De un hombre que fue despedido de su trabajo, es decir, le jolobaron la vida a él y a su familia y no había nadie detrás de todo eso sino una máquina que había decidido una inteligencia artificial que era ese porque le daba la gana. Sí, bueno, lo que, lo que ocurre es que ahora mismo gran parte de lo que son los recursos humanos, según cuentan, eh, están siendo, todo lo que son los procesos de contratación y también de, de despido, están puesto, están siendo destinados, o están siendo delegados en inteligencia artificial. Esto tiene muchas ventajas para mucha de la gente que está en estos centros de recursos humanos, porque, claro, les quita, les quita tarea, permiten en hasta cierto punto también que puedan aflorar Esos, esos candidatos ideales a través de una serie de parámetros hay también la idea de que es más objetivo porque al fin y al cabo no hay influencia, no hay favoritismo sino que directamente tú lo aplicas a esa inteligencia artificial a los datos sale el candidato en principio que más, mejor se acomoda, se acomoda la oferta que tú tienes y todo queda como muy pulcro y tal ¿no? luego hay que ver, que es lo que comentaremos, los sesgos que hay detrás de esos y hay casos muy alarmantes pero este que, que comentabas tú Bruno Es un caso que es muy llamativo porque a mí me recuerda a una combinación de dos relatos que hay de Kafka, que son el, el proceso y el castillo, que los dos son donde se pone un poco en marcha. El del proceso es una persona que empieza a ser juzgada y nadie sabe, y él no sabe directamente por qué le están juzgando, sino que se mete dentro de todo lo que es la maquinaria judicial hasta el punto de que lo ejecutan y durante todo el proceso no se ha enterado muy bien de qué es lo que ha pasado. Y el castillo es un poco lo contrario. Una persona la contratan, Va, se dirige al castillo, que es donde está el centro de poder que le ha elegido y quiere saber por qué le han contratado y qué labor tiene que hacer y esta es la burocracia que hay, que no hay manera de enterarse y él no sabe realmente cuál es su trabajo pues la combinación de las dos cosas lo tenemos en esta historia que es la de Ibrahim Diallo, que es un, un nacido en Guinea pero que reside en los, en los Ángeles, en los Estados Unidos y de pronto llega una mañana eh, a su centro de trabajo, él es informático Trata de pasar la tarjeta por la puerta y no le reconoce la tarjeta. Bueno, como el vigilante le conoce de todos los días, le dice, bueno, será un fallo magnético, no te preocupes, pasa que yo te apunto y ya está. Se incorpora, se pone en su puesto de trabajo, enciende el ordenador, no puede abrir sesión en Windows. Eh, insiste, insiste y no hay manera. Total, que, que bueno, me empieza a sospechar que algo raro... El es lo que nos vas a contar ahora y que use Windows. Es que, <ríe> todo es que, bueno. No me ves. extraña, que, que tenga que despedir a otro. Bueno, Bye. pues el caso es que él al final consigue, como es informático, consigue entrar por atrás de un sistema Linux y tal, consigue entrar por la puerta de atrás del sistema y consigue abrir más o menos sesión para poder avanzar, pero se da cuenta de que no puede acceder a lo que son sus proyectos porque su nombre aparece en gris, ¿no? como atenuado, como si no estuviera activo. Habla con sus superiores, le dice, oye, ¿qué está pasando? Pues mira, no tenemos ninguna notificación de nada, debe ser un fallo técnico, no te preocupes que esto mañana yo lo soluciono. Pero resulta que el de la directora que tiene recibe un correo, y en el correo le dicen que esa persona está despedida. Él tenía contrato por tres años, llevaba ocho meses en la oficina, y, y no sabe, no hay ninguna justificación ni nada, es un correo automático que reciben. Dice, bueno, no te preocupes, la directora... Y no detrás te... de esa decisión únicamente había inteligencia artificial, no había nadie que hubiera pensado eso. Es un proceso automatizado, o sea, se dispara el, el correo, se disparan, todos estos es un efecto dominó, se empiezan a hacer las sesiones informáticas, se anteanula la tarjeta, eh, la directora trata de hablar con los superiores a ver qué es lo que ha pasado, quién ha cursado esa orden, de dónde viene... Dice, no te preocupes, que esto mañana lo solucionamos. Él llega al día siguiente, se encuentra con las mismas dificultades, pero llega a su puesto de trabajo. El problema es que le aparecen dos personas de seguridad que le dicen que tiene que recoger todas las cosas y que le acompañen a la salida. ¡Ostras! También los, los de seguridad habían recibido ese correo y, por lo tanto, lo habían ejecutado. Claro. Pero nadie sabía qué es lo que estaba ocurriendo. Y al final ya, él se va a su casa, está tres semanas en su casa y descubren el fallo. Y lo que había ocurrido es que había tenido un jefe anteriormente, que es cierto que le habían. al jefe sí que lo habían despedido, pero para un poco posibilitar la transición, él, eh, le habían dejado que, que el jefe estuviera eh, durante un tiempo en su domicilio cerrando asuntos. Y dentro de los asuntos que no había cerrado bien, era la continuidad de este trabajador. Mm. Estaba vinculado a un proyecto informático, entonces parece como que se quedó en una especie de limbo este trabajador, Y el algoritmo decidió por sí mismo que, puesto que no tenía, digamos, proyecto asignado o no se había ratificado en ese proyecto, lo consideró despedido y ejecutó toda, y cursó todas las órdenes para que se le despidiera. Y esto es inteligencia artificial, ¿no? <coughs> bueno, sí, o un poco espabilado. No, no sé, sé si, si llega... inteligencia, pero artificial un poquito, ¿eh? Claro, eso, que... Y eso, pero tú fíjate que no está hackeado, ¿eh? que simplemente ha tomado una decisión propia porque se supone que no estaba ya ligado a esta nueva jefa, sino que estaba como contratado en el antiguo proyecto, como ya se había acabado, te quitamos del medio. Son procesos no, de... No, están las personas. Son, son procesos de automatización es decir, ¿esto para que está? Pues se supone que es eficaz, es decir, él va, el algoritmo va revisando el estado de cosas de la, de la, de la empresa detecta determinadas cuestiones y obra en consecuencia. Aquí detectó que Había una persona que no estaba eh, con, con un proyecto, por tanto dedujo que no tenía ya su ocupación había terminado y, y entonces operó con todo ese desencadenante de acciones no hasta ponerlo en la calle. Pero bueno, luego luego tenemos también, nos podemos consolar porque ha habido un caso en el cual la inteligencia artificial ha sido despedida. Ah, o sea sí, que dentro de lo que cabe, pues resulta que esto ha sido... Eh, fue Lo que ocurrió fue que eh, Amazon, eh, hace nada, en, de, en 2015, bueno, pues, se empezó a subir, sabemos que fue el boom de Amazon, empezó a, ha llegado hasta triplicar la plantilla, se calcula que hay como medio millón de trabajadores ahora mismo lo que tiene en el mundo, y claro, llegó un momento en el que el proceso de recursos humanos se convirtió en algo bastante farragoso. Así que lo que se decidió fue, desde 2014, fue que bueno una inteligencia artificial se encargará de seleccionar a los mejores candidatos. Eh, a crear un, un modelo a partir del cual eh, establecieron como 500, 500 eh, puestos informatizados o 500, digamos, perfiles informatizados, eh, también asociados a determinados puestos y localizaciones, todo esto rodeado de, de 50.000 términos que tenían que estar, digamos, Era, servían para describir ese puesto de trabajo, y lo que hacían era que cada vez que alguien quería ser, emitía una solicitud para, para Amazon, pues tenía que rellenar un formulario, y la inteligencia artificial lo que hacía era empezar a rastrear en esos términos, y en función de, por ejemplo, pues qué lenguajes de programación sabes, pues ya los iba extrayendo, iba extrayendo esas palabras del, de los currículum, y, y lo que hacía era ya, a partir de eso, irlos luego asignando, a determinados puestos de trabajo. Todo esto, en principio, parece que iba muy bien hasta que se empezaron a dar cuenta de que eh, este algoritmo discriminaba a las mujeres. ¡Ostras! Entonces, eh, claro, empezaron a revisar y, hay una, y es una razón que es uno de los fallos que, que bueno, más típicamente parece que afecta al, al mundo de los algoritmos. Y es que, claro, ¿cómo, ¿cómo se nutre el algoritmo para saber a quién tiene que elegir? Porque, claro, es una inteligencia enfocada a objetivos. Lo que se hace es que se le pasa una gran base de datos. Entonces, esa gran base de datos son, en el caso, por ejemplo, de Amazon, eran los últimos eh, informes sobre trabajadores de los últimos 10 años, de la última década. Y claro, ¿qué es lo que ocurría? Que en esa base de datos, eran hombres. era la mayoría en el sector informático eran hombres, porque hay un, evidentemente es una profesión, igual que hay otras, en la que hay un predominio masculino. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que la inteligencia artificial, cuando detecta una tendencia de este tipo, cree que eso es una señal de éxito y entonces lo que, lo que nosotros podemos juzgar como una, un problema cultural, una circunstancia cultural, él cree que realmente es algo más eficiente. Dice, bueno, si hay más hombres, y en lo que domina, lo que me están pidiendo, lo que yo deduzco es que tengo que buscar hombres. Así que al final lo que ocurrió es que eh, Amazon eh, se dieron cuenta de que había un montón de perfiles, y además, curiosamente, porque muchos de estos de, estas, eh, de estos currículum eran, no se especificaba el género, precisamente para, para darle mayor neutralidad a la selección. Pero... Ellos detectaban, la inteligencia artificial detectaba la palabra mujer en algunos aspectos, por ejemplo, en alguna de las noticias que, que han ilustrado este caso, comentaban que alguna ponía, pues yo soy directora de, del club de ajedrez femenino o del club de ajedrez de mujeres de mi barrio sí, que identificaba el género y entonces a partir de determinadas cosas o me gusta, yo que sé, la cocina o cosas que sean como muy tópicas y muy típicas ¿no? entonces él deducía que estaba ante un perfil femenino y entonces lo rechazaba al final lo que hicieron fue que viendo el resultado y aunque trataron de corregir el algoritmo no estaban seguros de que la nueva inteligencia artificial pudiera también ser discriminatoria así que decidieron despedirla y suspendieron el proyecto Ah. Así que, bueno, por lo menos, ya digo, queda un poco el consuelo de pensar que también se les, se les despide, ¿no? Pero una de las cosas que, por ejemplo, se quejan mucho o, ahora los... O sea, han aprendido tanto que son igual de machistas que los que lo han contratado. Bueno, pues, es, sí. que, es que el problema de, de los algoritmos es que, sobre todo, si es un algoritmo de, que aprende de la realidad, es que sí, sí. Mmm, lo que convierte, lo que hace... Aquí podemos distinguir entre lo que es una descripción de la realidad o una prescripción de la realidad. Es decir, el algoritmo de, de parte de, la, de una realidad y considera que lo que hay en la realidad es lo que debe ser. Claro, es lo que debe ser. Sí, entonces sí, aquí sí, veía claro. más, más hombres, pues considera que esto es lo que debe ser. Si hay más hombres es porque a lo mejor son más eficaces. Pero porque dices tú que parte de esa base de datos, si claro. tú coges y utilizas otro tipo de base de datos más, equi más eh, equilibrada, más igualitaria, pues entonces o no marcas, ocurriría o eso. Una marca unas pautas para que determinados elementos que son tendencia los elimine y no uh -huh. formen parte de la tendencia. Ahí yo no está dónde está el problema, ¿no? Es lo que es, es lo que está ocurriendo. Eh, otra de las cosas que se queja mucho la gente en los, pro, en los procesos de contratación o de selección de personal eh, con algoritmos es que claro, tú te presentas a una entrevista o rellenas un formulario y recibes automáticamente a lo mejor una carta de rechazo que ha impreso o que ha redactado el algoritmo, pero no te explican cuál es el tu fallo, entonces claro, tú puedes ir... Yendo a otros procesos de selección Con el mismo problema. Sin saber, claro, sin tener a alguien de recursos humanos Que te haya dicho, pues mira, has fallado la entrevista Porque no eres no sé qué O tu currículum flojea en este punto, mejora en esto Sino que te encuentras contra un muro Que, que te impide saber realmente pues eso, algo, algún sistema de mejora que te da alguna especie de retroalimentación para que tú puedas mejorar pero claro, estos son algoritmos que no, no tienen emociones ellos simplemente gestionan datos y, y obran en consecuencia ¿no? entonces esas es son las cuestiones que se están quejando en estos procesos ahora de reclutamiento digital o tecnológico que están, que están ocurriendo ¿no? y ha habido casos también otro más grueso que ha ocurrido también en Estados Unidos es uno que ocurrió un poco en esta línea con profesores donde fueron 250 profesores en el estado de Washington eh, despedidos por un algoritmo. Pues era un algoritmo porque querían mejorar la competencia de los profesores, se les baremaba en función de determinados datos que de ejecución de, del año, ¿no?, de, de las clases, y te encontrabas con que hubo o gente... O sea, ya la inteligencia artificial hace hasta reducciones de plantilla. Son killers. Sí, sí, sí. sí. No, aquí, aquí además es que, bueno, el, el algoritmo decidió en el creo que tengo aquí los datos, es en el año 2000, entre el año 2009 y 2010 despidió el 2% de los profesores y al año siguiente a un 5% de los profesores. En total unos 250 despidieron porque no habían cumplido los, los datos del algoritmo. El problema que tenían es un poco lo que, lo que comentábamos antes, que cuando los profesores se encontraban a lo mejor con el respaldo de la comunidad del, de su instituto o de, incluso de las familias que le respaldaban y que ellos entendían que hacía muy buena labor, iban a preguntar al algoritmo bueno en que había fallado y decían que no se lo podían revelar porque la información del algoritmo era secreta y de alguna manera también lo que ellos querían es que nadie supiera cómo estaba funcionando el algoritmo para que nadie se acomodara a las variables positivas o negativas del algoritmo. ¿no? Porque dicen, bueno, si yo me doy cuenta de que el algoritmo puntúa o le da más peso, yo que sea, que haga, vamos a suponer, excursiones con los chavales a los museos, pues voy a meter en el calendario escolar más montón. excursiones, ¿sabes? Y me olvido de lo otro. Entonces, claro, el problema es que con te encuentras... cual, La inteligencia artificial lo que hace es automatizar unos eh, procesos que ya hacían los estúpidos. Lo que hace, no, lo que hace es que... Bueno, es que el, el problema es que no entra en... en, en él trata de... Es que un poco crítico. No, no, no. Eso, ¿no? <risa> no, pero es un tema... Ese es lo que se llama ahora el, el dataísmo, ¿no? Es tratar de convertirlo todo en datos. Y hay cosas que son muy complicadas de convertir en datos fríos. Claro. Porque te están llenos de matices. El dataísmo lo que tiene es que te da una, una idea de neutralidad, es lo que comentábamos, ¿no? Y también te quita responsabilidad. Al fin y al cabo es el algoritmo el que ha decidido. Y eso, y como suponemos que es inteligente... Bueno, pues entendemos que está haciendo las cosas bien. El problema es que hay muchas veces que ni siquiera detectamos que están haciendo las cosas mal. Por ejemplo, eh, otro caso también muy, que es un poco llamativo, y de este no te enteras que está ocurriendo. Eh, cuando tú haces búsquedas de empleo, pues resulta que esto también fue hace unos años, descubrieron que si eras hombre o si eras mujer... Las ofertas que te salían dentro de Google, de los anuncios de Google, estos espontáneos que, que te salen, eran distintas. Claro, tú no te enteras de por qué. A los hombres les ofrecían, esto en Estados Unidos también, a los hombres les ofrecían eh, puestos de trabajo que tenían mayor, mm, eh, mayor eh, cantidad de dinero, o sea, tenían mayor salario, hasta el punto de que siempre eran superiores, en muchos casos, a 200.000 euros al año, y en cambio a las mujeres esas ofertas no les llegaban, o les llegaban muy minoritariamente. ¿no? La mayoría de las veces se repetían esos anuncios en los hombres, dentro siempre de determinada cualificación y a las mujeres no claro, tú de eso no te estás enterando y tenían el mismo perfil de currículum exactamente, esto fue un estudio que hizo una universidad aplicó una, una inteligencia, también una inteligencia artificial para la, detectarlo para detectarlo, creó una serie de usuarios falsos hombres y mujeres al 50% en, en la muestra que utilizaba con perfiles idénticos, pero cambiaba el género y lo que hacían era hacerlo ponerlos a navegar por páginas web y empezar a cuantificar qué anuncios les salían y se dieron cuenta de que había una, una discriminación en cuanto a las ofertas, y la única variable que difería era el, el sexo de cada, de cada uno de los, de los usuarios. Entonces, claro, tú de esto no te enteras. Tú estás navegando, vas viendo, no sé, viendo esos inputs de, claro. de, de información, y solamente se han... No te enteras si hay... de, de conciencia eh, si hay alguna injusticia, ni, ni siquiera eso, ¿no? Claro, exacto. O sea, eso es uno de los, de sea, los problemas que hay. la inteligencia artificial le vendrá muy bien a quienes quieren utilizarla al mundo. La inteligencia artificial es machista. Eh, la inteligencia, porque, porque la sociedad porque lo que decimos es un reflejo cuando tú haces una inteligencia artificial que que lo que haces es que deduzca a partir de datos y los datos están sesgados en un sentido o en otro, pues actúa de esa manera. Es terrible, es que es que no hay opción a mejorar, es que es continuamente más de lo mismo, más de lo mismo. Eh, Qué bueno, claro, claro, el problema es si que efectivamente se crea un, un refuerzo porque estás perpetuando una situación. Por eso se sabe que, yo de las he habido ya muchos autores muy críticos, que hablan de que realmente, eh, por ejemplo, tienen problemas las minorías... ¿Las minorías tienen problemas igual? Porque como lo que claro, entiende la inteligencia es que, artificial... Esto, es que... va, esto pasa igual, eh, esa inteligencia artificial se ha aprendido de, del ser humano de, del sistema. Es machista, será clasista, será xenófoba, será racista, claro, será eh, claro. habrá más contratados eh, católicos que islámicos... Es Se Se pero... mantendrá mantendrán las mismas injusticias que han destruido la conciencia colectiva claro, es que, porque ya te digo que aunque, aunque por ejemplo, nadie dudaba o por lo menos cuando salieron estas informaciones que os comento de, de estos sesgos así en, en, en búsqueda de empleo, nadie dudaba de que realmente Google no había querido hacer eso porque no tenía ningún sentido el problema es que la propia inteligencia artificial lo que había hecho ha sido esa, ver qué es lo que funcionaba ver a quién contrataban o sea, mirar las tablas salariales, bien que tenía mayores tablas salariales y En función de eso se la dedujo que evidentemente eran hombres, por lo tanto entendía que lo mejor para ese puesto de trabajo es que, que, que fueran hombres. ¿no? Eh, claro, ¿qué problema hay? Que es que incluso la inteligencia es muy inteligente y resulta que en ocasiones, aunque tú le hurtes determinados datos, es capaz de sacarlos. Por ejemplo, eh, en muchas ocasiones eh, tú le puedes negar que no tenga en cuenta cuestiones como la religión o, o cosas por el estilo ¿no? y lo que hace es que eh, es capaz de deducirlo a partir de, del lugar donde vives. O, porque, o por ejemplo, saber de tu color de piel también, porque uh -huh. si tú vives en un código postal, en una zona donde realmente la mayoría es blanca, él deduce por ese homicidio que tú eres claro, claro, claro, Entonces no necesita que tú expresamente le digas cuál es el color de piel, sino que directamente es capaz de extraerlo a partir de esas... No hace falta que una persona sea racista y ya lo van a ser las máquinas. Claro, entonces... Bueno, pues tenemos esa, esas historias, ¿no? Con todo, luego hay otros otros casos, por ejemplo, que son, eh, que eso sí que, bueno, me gustaría comentaros así algunos, que son cuestiones, por ejemplo, con el tema de la publicidad a medida, que eso es lo que más nos está acompañando, sí, ¿no? sí, que sí, decíamos sí, antes. Bueno, sí. pues es que el tema de la publicidad hoy por hoy eh, puede manipular muchísimo la sociedad, ¿eh?, en todos los sentidos. Y se están haciendo eh, verdaderas bueno, virguerías, ¿no?, con el, el público. Me niego a no comentarlo. Eh, con Almeida Rosavinto, es un mensaje eh, que hemos recibido. A propósito de esto que estás diciendo de naves, dice, algoritmos, pajares y excesos. <risa> bueno, sí, sí. sí. sí, sí. No pues, poco por ahí, ¿eh? Sí. Oís que es estupendo. Luego, por ejemplo, hay uno, que ha tenido, hay uno que ha tenido mucho éxito de esto de la publicidad hecha a medida, que es con Netflix. Eh, lo que han hecho ha sido que cuando tú te metes en la plataforma y cuando tú decides qué películas quieres ver, la, no los conoces. <risa> <risa> bueno, pues eh, los que han ganado un Oscar, además. ¿Con claro. Pues resulta que tú, eh, normalmente en, en lugar de que te aparezca siempre la misma carátula de, de, la, de la serie, de la película que tú quieres ver, resulta que, que varían y la colocan. El, el, el fotograma digamos, que escogen de esa película, de esa serie, está hecho a la medida del usuario. Es decir, si el algoritmo detecta que tú ves más películas románticas o más películas de acción, o más películas, no sé, de, de thriller o de terror, coge dentro de la serie aquel fotograma que mejor refleja... Lo que a ti te lo gusta. Que a ti te gusta. Y a lo mejor no tiene que ver, porque a lo mejor imagínate que es una serie, una comedia, pero hay un momento dado que aparece, yo que sé, con uniformes militares. No, <risa> también, lo que hacen es eso. También lo que hacen es, que eso es habitual, recomendarte... Eh, viendo un poco eh, lo que tú has estado observando y visualizando durante X tiempo, pues te recomiendan lo que ellos piensan que te va a gustar de nuevas de nuevas series claro, sí, o sí, nuevas sí. películas. Bueno, pues en este caso han tenido mucho éxito porque se han dado cuenta de que eh, la carátula, el cambio de la carátula, incrementa entre un 20 y un 30% las visualizaciones de la película. O sea, que es un factor muy determinante a la hora de que, tú, de que te dé por pulsar en eso, ¿no? ¿Qué problema tiene este tipo de, de publicidad que te va persiguiendo? Pues hay un caso que ha tenido mucha relevancia, que es una una periodista del Washington Post, que se llama Gillian Brockel, que esta mujer escribió una carta en el periódico, escribió una carta en el periódico muy interesante, porque resulta que esta mujer había tenido, había perdido a su bebé. Y resulta que luego, cuando abrió el móvil, le seguía llegando publicidad de que, bueno, pues tema de, de pañales, madre mía, romantar, qué horror. etcétera, etcétera, ¿no? E incluso, incluso en un giro más dramático de la historia, llegó a ofrecerle una de las redes donde ella estaba, páginas web, oriente, le recomendaba páginas web para que adoptara. Y claro, ella había puesto además que, eh, había, que había fallecido el bebé. Entonces ella denunciaba que dice, oye, si sois están listos para saber que iba a tener un bebé, tenéis que haber sido tan listos para leer que yo puse que, que, había, que había fallecido. ¿no? La o sea, inteligencia artificial eh, también falla, ¿no? También. Sí, no, que siempre falla. ¿O oh, no? En el círculo secreto, los eh, peligros, eh, las mentiras, los engaños, las manipulaciones de la inteligencia artificial. Con Juan José Chávez. Gracias. Muchas Gracias.